Soi da norote da nil noena mi ni cargo la tisud calda ove scaldu na Soi ne con te e mancon ben Madrilli norto te eman laguntza tartutale ciai amor aduna, laguntza tartutale ciai amor aduna. Ah darin intzan oiez plazerez anima beti bet eta naikone garrez madrile biolentzidu estalgezurrez eta justizidara ma euskalindarrez tasko kementra iziodute estalelurrez Eta justizidara ma, Eta justizidara ma, Euskalindarrez justiz Argala, argala Alder hori galdez nago bitze Karlistazakaren bidez, irila izan ez. Horai higurit iratzez, bez. Alder diri esai okez, kaseri bai Denbora zir joak airez, taiez bai ez. Alder diri esai okez, El día 21 de diciembre de 1978 caía asesinado en Euskadi Norte el militante revolucionario de la izquierda berchale, José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala. Pocas horas antes de su muerte, Argala, a petición de un grupo de conocidos de la gestora proamnistía, había grabado en cinta magnetofónica unas sencillas y al mismo tiempo profundas palabras dirigidas al acto proamnistía que debía de celebrarse en su pueblo natal de Arrigo -Riaga precisamente al día siguiente en que resultara asesinado. ETA, valorando la importancia que guarda dicho documento sonoro, ha tomado la decisión de hacer público su contenido tal y como lo dejó grabado el propio Argala. En primer lugar, por cuanto significa un tributo de homenaje y reconocimiento a la persona de un revolucionario de vanguardia que ha entregado todo, hasta su propia vida en la lucha por la causa nacional y social del pueblo trabajador vasco. Y en segundo lugar, por cuanto consideramos que sus manifestaciones aportan una visión resumida y clara de esenciales aspectos políticos que configuran la línea táctica y estratégica de ETA y CAS en relación al proceso revolucionario vasco, y a los objetivos inmediatos y futuros que vayan encaminando al pueblo trabajador vasco hacia la construcción del Estado socialista vasco, independiente, reunificado y escaldún. Como se podrá apreciar a lo largo de la exposición, no se trata de ningún discurso político dirigido a minoritarias élites de nuestra sociedad, ni tampoco se trata del típico panfleto teórico y demagógico que pretende engañar a la gente. No. Es sencillamente una charla didáctica y constructiva sobre temas concretos de actualidad política en nuestro pueblo, directamente relacionada con su situación y con la lucha popular que desarrolla el movimiento de liberación nacional y además expresamente dirigida a todos aquellos sectores sociales que constituyen el marco abertzale de su pueblo natal de Arrigoriaga respecto al contenido de la grabación de Argala hemos de añadir que ETA hace suyas todas y cada una de las afirmaciones y reflexiones de que consta ya que conllevan una total identificación con la línea ideológica política y de estrategia de lucha armada defendida por nuestra organización por ello Y para facilitar un contexto más global de comprensión a la grabación, queremos, a modo de introducción, reproducir brevemente algunos de los principios fundamentales que definidos ya en anteriores ocasiones marcan nuestra estrategia y actual táctica de lucha. ETA hoy se reafirma en dos principios centrales sobre los cuales se consolida el eje maestro que nos aconseja un determinado modo de actuación, el principio estratégico independentista socialista y el principio revolucionario de aplicar la lucha armada para conquistarlo. Ambos elementos nos califican como una organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional que asume en la práctica el papel de vanguardia armada al servicio de la clase trabajadora vasca, dado el carácter violento e inevitable presente y futuro que adoptan las relaciones de dominio imperialista de la oligarquía española en Euskadi. Es decir, como socialistas vascos defendemos el territorio de Euskadi como un marco autónomo desde donde desarrollar la lucha de clases hasta la conquista de las libertades nacionales y la eliminación de la explotación capitalista. Como revolucionarios, utilizamos la lucha armada por considerar esta práctica política la única forma viable en la actual situación de dependencia militar imperialista capaz de facilitar al conjunto del pueblo trabajador vasco el acceso al triunfo independentista. Sin embargo, reconocemos que Ni el grado de concienciación existente en los trabajadores, ni la correlación de fuerzas alcanzadas por los sectores abertzales de izquierdas aconseja plantearnos en la actual coyuntura la inmediata lucha por la consecución del objetivo estratégico. Y ello porque somos conscientes de que a pesar de ser una consigna manifiestamente aceptada y reclamada por una parte de nuestro pueblo, Persiste otra parte cuya orientación y educación durante la época franquista ha sido encaminada en una dirección de alienación nacional total, para quien la independencia de Euskadi es un algo no sentido y menos aún comprendido y, por tanto, apto para ser aprovechado por nuestros enemigos para crear mayor discordia y desunión en la base popular. Así pues, marcarse como objetivos tácticos. La independencia o la nacionalización de los medios de producción significaría hoy algo irreal, por cuanto tales objetivos no son compartidos a la vez por un amplio sector popular y por cuanto exigen el triunfo total sobre las fuerzas armadas españolas, tarea imposible de cubrir a nivel táctico. Nuestra actual reivindicación táctica viene concretada en el logro de una democracia política para Euskadi que permita la libre elección de unos vínculos y unas instituciones verdaderamente populares que garanticen un proceso autónomo vasco al margen de diferencias externas a su voluntad. ETA considera que hay cinco objetivos políticos que suponen hoy no solo las condiciones mínimas para una convivencia democrática en Euskadi Sur, sino también las bases para progresar hacia la creación de un Estado socialista vasco, independiente, reunificado y escaldún. Estos objetivos son, primero, amnistía total, segundo, legalización de todos los partidos políticos, incluidos los independentistas, sin necesidad de rebajar sus estatutos. Tercero, expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía. Cuarto, adopción de medidas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las masas populares y especialmente de la clase obrera satisfacción de sus aspiraciones sociales y económicas inmediatas y quinto, un estatuto de autonomía que cuando menos abarque los siguientes requisitos entrada en vigor en las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur a la vez reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi, derecho a la autodeterminación incluido el derecho a la creación de un Estado propio e independiente. Reconocimiento de los lazos nacionales existentes entre Euskadi Norte y Euskadi Sur. El euskera, lengua oficial prioritaria de Euskadi. Las fuerzas de defensa ciudadana que sustituyan a las actuales represivas serán creadas por el gobierno vasco y dependientes únicamente de él las fuerzas armadas acuarteladas en Euskadi estarán bajo control del gobierno vasco el pueblo vasco tendrá poderes suficientes para dotarse en cada momento de las estructuras económicas que considere social y políticamente más convenientes para su progreso y bienestar estos objetivos no solo son negociables por la burguesía española a cambio del asentamiento de su programa de reforma en el resto del estado sino que son ya hoy asumidos por una gran mayoría de la población de Euskadi Sur por nuestra parte consideramos que este programa constituye las bases mínimas para un alto el fuego mientras estos objetivos no se logren continuaremos luchando en la medida de nuestras posibilidades. De acuerdo con esta declaración programática conviene señalar también la práctica y sincera interpretación que acerca de esta alternativa revolucionaria se observa en las palabras que a continuación oiremos en boca de argala. Palabras llenas de confianza y responsabilidad que sin caer en triunfalismos ni en derrotismos denotan un equilibrio de análisis y una capacidad crítica propias exclusivamente de quien ha experimentado día a día y combate tras combate el máximo esfuerzo en la lucha hacia el triunfo final. Bueno, esto hablar en público ha sido siempre bastante complicado para mí, pero a través de la marca mucho más, así que ya sabéis... Por otra parte, eh, se nos negan los papeles, a mí también se me han de hecho lo que tenemos dos vascos a vivir en cualquier parte de Osario que queramos, ya que nos caer sobre las condiciones son eh, las condiciones de la presidencia no son tan brutales nuestra residencia es imposible entonces creemos que tenemos derecho a vivir en Osario que el año pasado el pueblo vasco mmm, clamaba en defensa de los refugiados era toda la torre mutil pidiendo la vuelta de todos los refugiados a casa se desarrolló una gran lucha hubo muertos decenas de heridos de detenidos y al final se logró la amistía pero se fue utilizado para el gobierno por el gobierno para decir al pueblo y como son partidos ilegales, en cualquier momento nos pueden volver a meter a la cárcel y nos podemos ver obligados a volver al asili. En torno de lación la de los partidos consideramos que es un requisito indispensable para que realmente la amnistía sea amnistía. excesivas tienen que saber pues que la convivencia entre ellas y nosotros es absolutamente imposible son puertas que nos han venido pisando durante muchos años son puertas pues eso, el, el reconocimiento, al reflejo del reconocimiento del derecho de buscar a la soberanía sobre sobre sí misma. Eso exige, sí, pues que la autonomía se publica en el terreno fiscal, que van a nuestros impuestos. De Por lo menos que en caso de que se produ... y tendremos que ir a la cárcel de silva. Que considero que tienen importancia que son el de la reforma política y la postura que yo opino que hay que tomar frente a ella en el las elecciones municipales que no se sabe cuándo va a celebrarse pero que algún día tendrá que celebrarse con impresos con exiliados, con extrañados en Bélgica con algunos partidos todavía ilegales que no votaron de las ventajas de los legales con una comparación de la televisión y de los medios de difusión del Estado en general radio prensa etcétera al servicio de... Ya hemos visto también los resultados que ha tenido, positivos prácticamente no para traer conquistas a la vista de todas estas consecuencias yo opino que el Proautonómico y el Consejo General Vasco en vez de significar un avance significando un retroceso significan de hecho una concesión de determinados partidos al gobierno que nos quieren poner desde Madrid y además ha dejado claro que el pueblo vasco no se considera español frente a la reforma en la vía institucional creo que no vale gran cosa en definitiva el marco institucional lo han puesto, lo han puesto desde Madrid lo han puesto los que han siempre y por lo tanto ya han procurado que no quede ningún hueco para que pueda ser aprovechado por ...por quienes queremos cambiarlo... ...creo que de la vida institucional... ...lo único que el pueblo puede aprovechar... ...para sacar algún resultado positivo... ...son las elecciones municipales... ...esas elecciones municipales... ...que ellos tratan de retrasar indefinidamente... ...porque les tienen miedo... ...y excepción hecha de las, de las elecciones municipales... ...creo que lo que vale para... ...para luchar contra la reforma... ...para luchar por los objetivos... Eh, ...que antes hemos dicho... ...que hoy se pone ese marca CAS son únicamente la lucha armada y la, la movilización popular de las formas que sea, bien sea desobediencia civil o bien sea movilización en la calle, en cerronas, etcétera.